Lázaro Holzman. Buenas tardes, Lázaro. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo va? Muy bien, Lázaro, muchas gracias por prestarnos un ratito. Este, sabemos no, que sos un nada. amigo de Radio Carmes, que, que, bueno, que, que te gusta, te puede llegar a gustar andar por acá, pero no habías venido, me parece, por la siesta todavía. Esperamos que no seas de dormirla a la siesta, por eso digo. Ah, a veces sí. <ríe> a veces toca, bueno, a veces toca. Está bien. Eh, Lázaro, sos eh, docente, sos ilustrador, pero además sos, sí. estás, estás, no sé si como referente, pero sos trans y en La Pampa eso empezó a ser reflejado de alguna manera recién este año. Y el conversatorio de ayer este, te, te tenía a vos involucrado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue, qué fue lo que se viene dando? Y que te resulta novedoso este año, Lázaro? Eh, sí, bueno, eh, yo soy referente de hombres trans a Pampa y también soy activista trans. Eh, el conversatorio de ayer, justamente ayer, eh, había dos personas que estaban invitadas eh, a hablar sobre intersexualidad, porque nada mejor que eso es para, para decir. No, si se escucha, grito, es mi sobrino. Sí. Eh, Y bueno, la verdad es que ayer por problemas técnicos no, no se pudieron hacer porque, bueno, la idea era hacerlo los tres juntos y en Tucumán, un, en la comba es de Tucumán, una, y bueno, se quedó sin luz, así que bueno, lo tuvimos que postergar por el momento. Pero hemos tenido diferentes actividades durante toda la semana. ...está haciendo la Semana de la Diversidad... ...que está organizada por nosotros... la Asociación Simple... ...Orgullo Disidente, Hombres Trans... ...y bueno, después hay diferentes... ...entidades que colaboran como... ...bueno, puedo recordar algunas... ...como la Secretaría de la Juventud... ...Cultura de, del Ministerio de Cultura de La Pampa... ...la Secretaría de Diversidad y Género... ...de Sonda Rosa... ...eh pero hemos tenido por suerte diferentes actividades que hasta ahora han sido todas de... Algunas han sido exposiciones de, de arte como de fotografía en posgata Café. Y entre las actividades que hemos hecho de manera virtual, por lo menos la que he hecho yo en, en representación de Hombres Trans La Pampa, una fue la, la, la a... a Sabes qué, sí. Lázaro se entrecorta un poquitito. No sé si te estabas moviendo, si estaba yendo, viniendo, pero se empezó a entrecortar la comunicación. Ahí se escucha mejor. Acá, ahí se escucha, se escucha ah. sin cortes. Ahí está. Este, Bien. ¿Nos estabas contando que eh, se han hecho diferentes actividades? Por suerte, eh, diferentes entrevistas las que me correspondieron a mí, que fue en representación de Hombres Trans la Pampa y de la Asociación Nosotros, porque soy parte de ambas agrupaciones. Una fue la activista que fue que es el fundador de Hombres Trans Argentinos, que es una de las primeras organizaciones que se han hecho en nombre de las masculinidades trans, que la idea es que nuclea diferentes organizaciones Para, no, para hacer red de, de, de información para lograr los derechos, ¿no?, o la visibilidad. Bueno, eh, él fue, es un gran activista, estuvo en la conformación de la Ley de Identidad de Género en, que se promulgó en el año 2012 y, bueno, en, un gran propulsor de muchos proyectos como fue la implementación de, de cirugías en el Hospital Rausen. Eh, por ejemplo, otra cosa importante que hizo fue que se consiguió la, las hormonas nebidas, pues son muy costosas para, y muy necesarias para la población. Después, el día, estamos en, el día miércoles, se, se entrevistó a Benjamín Génova, el cual es un padre trans, fue el primer hombre operado de la mastectomía, y bueno, él hoy en día es el, uno de los grandes activistas de, de la zona sur de, del país. Muy bien. Lázaro, hemos hablado, hemos abordado esta semana ampliamente en Radio Carmes, y sí. a, hemos también ido reflejando la cada una de las actividades creo, si no me equivoco, com compañeras y compañeros, todo el tiempo compañeres estaban reflejando este, a lo largo del año también todas estas militancias, de alguna manera no se puede abarcar todo, este, okay. pero Totalmente. de alguna manera siempre Radio Kermés va, va reflejando, sobre todo el compromiso, la militancia y la lucha de todos los días, esa que también es silenciosa, eh, pero... Totalmente. Eh, Lázaro, lo cierto es que para, para que algunas partes de nuestra audiencia eh, entiendan mejor, ¿qué es ser trans? ¿Cómo es la transexualidad explicada así como si estuviéramos tomando mates? Y básicamente es una persona que le asignaron un género al nacer, eh, en las masculinidades general, es, generalmente, es el, o no, mejor dicho generalmente, es el sexo femenino y uno siempre y es eh, del otro género, y bueno, hace una transición o no, puede, puede ser por una transición desde lo legal, o puede ser a través de cambios físicos como hormonales o cirugía, pero eso no condiciona de que sea una persona otra el hecho de hacer todos esos cambios. Claro, Justo puede... Porque puede. hay muchos, muchas masculinidades que no eligen esa opción, y si se siguen sintiendo hombres, se, se definen, o sea, mejor dicho, se autoperciben como hombres. Bien, bien, ahí está. Bueno, en parte este, a la, a la audiencia va entendiendo de a, de, a, de a ratos, de a poco, muchas personas leen y otras personas solo acceden a estos a estas detalles o, o informaciones este, solamente a través de una conversación. Lázaro, es por eso que yo un poco por ahí desprovisto de toda eh, delicadeza, pregunto así, no, voy... No, todo bien. Este, el, el tema de, las, de los tabúes y la hipocresía en la sociedad la atraviesa para, para mal en, en muchos aspectos. No sé si hay algún aspecto en el que sea bueno este, esta hipocresía de la sociedad, pero ¿cómo, cómo definirías eh, la vida de una persona trans en La Pampa? Y yo en realidad vivo en un pueblo, entonces se conoce mucho mi historia. Recibo respeto que no es... Yo, yo no considero que el respeto es lo mismo que la aceptación. La aceptación es estar de acuerdo y, y hacer parte de tu vida esa persona. Lo que sí todos merecemos o todo es, es el respeto, la igualdad en derechos, la igualdad ante la ley, la igualdad ante las oportunidades. Por ejemplo, el cupo laboral, eh, entre otras cosas, el derecho a estudiar, el derecho a una vivienda digna. Eh, lo que cualquier persona heterosexual o que vive bajo la heteronorma tiene ya desde el, desde el momento que nace es como un privilegio. Eh, pero bueno, como te decía, yo vivo en un pueblo, entonces discriminación en sí o violencia no lo que la gente conoce comúnmente como violencia no he sufrido. Sí, la violencia institucional o, o la falta de, de respeto en cuanto al trato digno según la ley de identidad de género. Porque lo que dice la, la ley de identidad de género en cuanto a trato digno es que cualquier, o sea, todas las personas tienen que dirigirse a esa persona como esa persona se percibe. Y bueno, en general muchas personas tratan con, en femenino todavía pero es una cuestión de, de creo que de educación o de práctica falta la no, no sociedad sé si lo que yo más veo que falta es es como un cambio cultural concientización muy bien y información por eso por ahí está Totalmente. está muy bueno que, que que nos prestes unos minutos tuyos para hablar también así como si estuviéramos en el comedor de cada una de cada une ...de cada uno de los que nos están oyendo. Lázaro, hoy es el Día Internacional de la Memoria Trans. No sé si lo sí. tenías. Es una sí. jornada más de esta, de esta Semana de la Diversidad, pero es un día particular también. Sí, totalmente. Sí, nosotros estábamos pensando más actividades, pero de forma virtual. Eh, en realidad estamos sobrepasados muchas actividades. Somos pocos integrantes que estamos de manera activa, si bien hay muchas masculinidades. La Pampa, pero pocos estamos haciendo activismo. Entonces, por ahí eh, sobrepasan las, el, el calendario, por así decirlo, a, a nuestro tiempo, ¿no? Claro. Pero estábamos organizando ahora algo. Un, una visibilización de forma virtual, nada más. Muy bien, muy bien. Una, una cuestión como para tener en movimiento la máquina, la máquina de reclamar, de construir de poner en visibilidad y este, de, de seguir el, el camino también para cualquier humane, cualquier humano y cualquier humana, Lázaro, es en la construcción esa de todos los días, es este, sí, para, para todos, sí. pero, pero la verdad es que entendemos que son este, historias particulares, la tuya, por ejemplo, este, está muy, sí. muy, muy bueno esto que nos contás de que en tu pueblo hay... Este, respeto lo que nos dijiste, ¿no? Y que no conociste violencias, pero la jornada re, relanza la idea de pensar cuántas personas han fallecido por estos, por estos crímenes trans, sí. transfóbicos, crímenes de, odio. crímenes de odio tal cual. Este, el, el, la semana ha estado muy intensa y, y va a continuar. ¿Vos qué pensás, Lázaro, que cómo, cómo vendría a ser un poco mejor el mundo? para las personas trans este, y que, en lo inmediato ¿qué es lo que podemos mejorar como sociedad, como vecino como vecina este, para, que el, para que vos, por ejemplo, eh, sientas que el mundo está un poquito más acomodado, un poquito más este, que tenga un poquito más de lógica Yo creo que todo se basa en la empatía y en, y en el respeto de la vida y las elecciones de cualquier persona sea trans o no eh, el respeto básicamente eh, que aquel que tenga hijos o aquel que cumple el rol de docente eh, eduque en base al respeto y, y a la empatía y bueno, aquel que es docente que aplique la ESI no binaria también que no enseñe solamente lo que es emociones o, o bullying por razas o por, por aspectos socioeconómicos Más bien que enseñe lo que hace falta, el, la información para que las personas puedan identificarse en, Porque es lo que la mayoría de las, las veces pasa, que que el, los alumnos no tienen la información para poder expresar lo que sienten y lo que les pasa. Por, por ahí ves que podría haber una gran diferencia que se podría lograr con un poco de trabajo, un poco de compromiso, sin demasiadas complicaciones. Sí, exactamente. Eh, creo que lo más importante que más allá de lo legal que, que está se está necesitando pero y, y recursos del estado eh, por ejemplo hoy en día todavía hay faltante de hormonas desde el año 2000 se promulgó la ley todavía hay para, para acceder a las hormonas al la ganapamba eh, Pero eso le compete más al Estado. Pero yo lo que creo que cada cual puede hacer, como padre, como tío, como familiar, lo que sea, es enseñar la igualdad o la equidad en cuanto a respeto y ser empático. Y bueno, creo como docente que, que la educación la escuela tiene un, es una gran herramienta para todo cambio social. Muy bien, muy bien. Eh, para desalentar eh, todo tipo de violencias en nuestra sociedad, Lázaro, definitivamente el trabajo de los docentes es fundamental y pensarnos como una sociedad mejorable es el primer paso. Pero, ¿qué te pareció, ya que eh, viene, viene también a caer en, la, en esta semana, este, las palabras, los dichos de la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires? Eh... Realmente me parece vergonzoso, más allá de la postura política partidaria que pueda tener cada uno, creo que es una falta de respeto a, a los docentes. Eh, primero, de, como si la clase social fuera una vergüenza venir de, de la clase pobre o popular para poder estudiar o, en un título. Y eh, qué sé yo, nosotros somos de la clase media-baja y y nosotros, tengo mi hermana también que es docente, tengo un hermano que es científico, el otro que es ingeniero, y creo de que la universidad pública dio lugar a esto, a que las personas de la, que por ahí en otra época de la historia no tuvieron acceso a la educación puedan ejercer un cambio y, y puedan vivir una vida más digna. Y cuando a los docentes, docentes me parece una falta de respeto total vergonzoso, porque hoy en día los docentes como siempre pasó pero creo que en la pandemia se ha visto más que, que nunca que el, el rol que ocupan es súper importante no es solamente enseñar es acercarse a un alumno eh, contenerlo ocuparse de si tiene alguna carencia eh, en cuanto al, a lo económico me refiero con, como un plato de comida, eh, ropa Son un montón de, de cuestiones en las que se ocupan los docentes y se ocupan la mayoría del día. No sé, yo tengo a mi hermana que es docente y hoy estuvo a las 9 de la mañana trabajando y recién terminó y después tiene que seguir. Entonces me parece que, que sufren muchas violencias o desigualdades, como el personal de salud también lo vive, y son carreras que están, por así decirlas, eh, llenas de estigma. O, o de prejuicio, mejor dicho, por parte de la sociedad, porque eh, cuando dicen que un docente se va tres meses de vacaciones, no es real. Eh, si no, todo, yo digo, ¿por qué no estudian todos para docente entonces? Si también les parece. Eh, no sé, creo que es un trabajo árduo y que eh, depende de la vocación. Es como, yo veo la docencia como una especie de militancia, porque es dedicar muchísimo tu tiempo para algo que más allá de la plata. Definitivamente tiene mucho que ver con eso que se llama y que refiere siempre a alguna persona como, este, bueno, sentimiento y compromiso, eh, vocación, ¿no? Eh, sí. Lázaro, está muy, muy buena la charla, la verdad es que está excelente todo lo que, lo que este, estamos logrando de este ratito, este, y bueno, queda preguntarte si ves que en la Argentina se ha avanzado en políticas de igualdad, este, y cuál es, qué, es, qué es la parte más memorable, eh, por positivo o no, de, lo ultim, de los últimos tiempos, Lázaro. Yo creo que hay dos leyes que cambiaron, la igualdad y el empoderamiento, que fue siglos de lucha, décadas mejor dicho, porque las primeras luchas acá se empezaron a hacer en 1990. Vos sabés que se está entrecortando. Me gustaría esta respuesta bien, bien audible, Lázaro. Se entrecorta de nuevo. No sé si te cambiaste de posición o es, bueno, el viento, no sé. A ver si, a ver si viene... A lo mejor. Ahí estás, ahí estás. Sí, este... No, es, decía que, que hay dos que fueron muy importantes para el cambio de para el cambio de nuestras vidas y de la comunidad, que fue la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Bueno, eh, la otra vez escuché a una militante, no recuerdo porque eran varias las que estaba viendo, y, dije, y dijo, nosotros, la comunidad trans, vivimos en democracia desde el año 2012. Entonces, es una comunidad que estaba muy relegada y ya desde inicio de la historia entonces creo que, que falta mucho por hacer en cuanto a la comunidad trans y esperamos la implementación del decreto nacional y el cupo laboral trans porque hay muchas leyes que están de hace, como por ejemplo la que les nombraba de, de la ley, ley de identidad de género la faltante de hormonas estamos a ocho años y todavía estamos teniendo problemas con las hormonas eh, No sé, falta regularizar un montón de cosas. Pero sí, fueron dos grandes cambios lo que... O sea, dos que, que promovieron grandes cambios en nuestras vidas, que fue la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario. Muy bien, muy bien. Lázaro, te vamos a dejar apretado acá dentro de la agenda para tenerte a mano y volver a hablar de, toda, de todo lo que necesita nuestra sociedad para comprender mejor, para para este, abrirse también, para ser partícipe y para dejar participar este, a, a todas las personas que tienen algo para darnos, para darnos sobre todo eh, al resto de la sociedad, porque muchas veces cuando la sociedad se cierra y margina, está perdiéndose grandes valores también. ¿qué te parece si volvemos a la carga en algún momento Lázaro, como te decía sí, bueno, vas, a, vas a estar este, dentro de nuestra agenda te dejo el micrófono a disposición porque bien. si querés cerrar con una cosa que te parezca importante eh, una reflexión o las actividades de, de, de, que, que van a continuar mañana no sé, ¿cómo sigue Lázaro? Sí. pero gracias eh. gracias a ustedes y eh, gracias a vos por la nota quería invitar a la gente y al resto de las actividades que nos sigan en en las páginas de nosotros LP de Instagram y de Facebook, o de Hombres Trans La Pampa. Mañana hay una bicicleteada y caminata respetando el protocolo sanitario. Eh, a las 17 horas se inicia en la Plaza San Martín. Bueno, y después podemos ver el resto de las actividades. Y en cuanto a lo que compete de la militancia trans, creo de que falta. Una, un reconocimiento a las masculinidades que siempre han estado presentes y han sido invisibilizadas por parte del Estado y por parte de, de algunas personas que han militado y se han llevado el crédito de, de muchas luchas. Entonces, eso nos está perjudicando para conseguir un montón de derechos. Y entre una de esas cosas es la visibilización para poder ayudar a las infancias trans. Excelente, Lázaro, excelente, muy buena, redondeaste ahí, perfecto, te volvemos a dar las gracias todo el equipo y te mandamos un abrazo y bueno, por ahí vamos a ver, vamos a ver si acompaña el día, por ahí se te aparece un montón de gente en la bicicleteada. gracias. Genial, gracias, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto, Lázaro Holzman.